Decíamos que en la jornada de ayer se conoció una gran noticia, uh -huh. también decíamos importante para Tandil, pero no solamente para Tandil, para todo el país, porque ayer se reglamentó la ley de celiaquía, ¿Mm? finalmente y después de tantos años de, de lucha, eh, y vamos a hablar con Mónica Buffor, integrante de la asociación C de celiaquía de nuestra ciudad, me imagino lo contenta que, de que debe estar por este gran avance. Mónica, buen día, ¿cómo va? Buen día, por supuesto, muy contenta, siempre unos días antes del Día del Celíaco llegan buenas noticias, así uh -huh. que muy contenta. Me imagino, el 5 de mayo es el día. Este, el así 5 que... de mayo es el Día del Celíaco. Justito. Sí, fue la primera vez que se trató en un congreso internacional el tema celiaquía hace muchos años, así que quedó instituido ese día uh -huh. Mónica, a ver, eh, ¿tenemos claro cuáles son los puntos sobresalientes de esta reglamentación? Sí, sí, sí. El, uno El primero es que cambia el dinero que deben otorgar las obras sociales y prepagas a los celíacos, que era un monto que en ese momento estaba muy bajo, uh -huh. de 2.600 pesos, más o menos, 2.672, y pasa a 7.806. Este valor siempre se sacaba por un decreto del Ministro de Salud. Ahora no va a haber que esperar eh, que el Ministro haga el gesto, sino que va a ser eh, más rápido el cambio del monto. Porque si no pasaba muchos meses y el monto quedaba fijo Y en ese momento los alimentos para los celíacos son siempre mucho más caros que los que comen los naucelíacos, claro. así que es un avance muy importante. Uh -huh. en, eh, cuan eh, en cuanto a los medicamentos, sí. también hubo una novedad. Eh, sí, con respecto a los medicamentos, ya muchos laboratorios hace años que eh, trabajó la asociación con ellos, por ejemplo, hubo uno como Bagó que fue el primero en, en ponerle a las cajitas el logo de la primera ley, esta es una reforma del año 2015 que recién se reglamenta, de la ley primera. Entonces, este, ya ahora van a tener que venir eh, con el escrito sin gluten, sin TAC, y bueno, y el que tenga gluten le tendrán que poner que tiene gluten claro. el medicamento. Claro. Después lo más importante es que en todos los lugares, por ejemplo en los kioscos de los colegios ya sean privados o no privados, en las cárceles, en todos los lugares la dieta tiene que estar presente donde haya un celíaco. Ajá. Eso es muy importante, les van a dar tiempo como para que los lugares, porque ¿qué pasa? Hay restaurantes que tienen espacios muy chicos, entonces lo ideal sería que esos lugares tengan un lugar una especie un espacio con una vitrina con algo y que puedan ofrecerle o una torta con un café o también un a los perros que tenemos cuenta de que tengan una a ver mónica no la estamos se... perdiendo a ver de... ah, hola a ver mónica a ver si se no, puede... ahí, no, está, ahí está decimos es que uh, en todos los lugares va, que haya un celíaco va a tener que estar la dieta, ya sea de merienda, de almuerzo, de desayuno, sea en los kioscos de los palestinos, en los restaurantes, aunque ellos a veces tienen poco espacio para cocinar, pero pueden comprar el alimento sellado y tenerlo en una vitrina en un lugar apartado. Claro. Pero tener algo en las estaciones terminales a veces uno baja y no hay nada, o sea, se amplió muchísimo los lugares donde puede estar la dieta, por ahora les van a dar tiempo, después van a dar como una orientación de cómo manejar el tema de la dieta y bueno, este van a dar tiempo como 6 meses para que todos se puedan ir organizando. O sea, Entonces, o sea Mónica, sí. que en, en bares y restaurantes va a ser obligatorio tener un menú sintaco. Sí, sí, sí, va a ser obligatorio. Así que, por ejemplo, en Tandil, que tenemos muchos emprendimientos y que algunos ya están sellando esos alimentos como para que usted vaya y lo pongan en microondas y lo lleve sellado a la mesa donde hay un celíaco. Y esto es lo que nosotros siempre le transmitimos. Donde va el celíaco va su familia, sus amigos. Claro. O sea, en muchas reuniones que tenemos siempre se elige el lugar que ya tenemos capacitado. Y aparte que en Tandil, por suerte, siempre fuimos muy escuchados por las distintas áreas. Bromatología, cuando la gente va a sacar la libreta, uh -huh. en, en la charla de manipulación de alimentos, sale con el módulo celiaquía. O sea... Eh, nos va a venir a ayudar más, porque ¿qué pasa? Los mozos en los restaurantes cambian, cambian los dueños, o sea que siempre está actualizado en el tema. El tema tiene que ser llegar al Estado, a la gente más por el Estado, ¿no? Eh, eso lo teníamos un poco ausente, pero bueno, era el trabajo de la asociación en todo el país. Eh... Era así. Mónica, buenos días. Gabriela Lumovich, te saluda. Qué gusto Ay, hablar con vos. Ay, querida. ¿Cómo estás? <ríe> Bien, la verdad que escuchándote una satisfacción me da porque hace tanto, Mónica, que, que venís trabajando por este tema. Es un camino tan largo que has recorrido desde hace años. Vos, la Asociación Celíaca en general, por supuesto, este, que realmente es, es impactante que finalmente esto y después de tanto trabajo tuyo y de tanta gente en el país, imagino, como vos, haya trabajado, ¿no? porque la sí, sí. gente no, no conoce muchas veces este, al que no le pasa, al que no tiene alguien en la familia, eh, lo difícil que es para una persona celíaca o lo, que, lo difícil que era hasta ahora llegar a un lugar, sí. poder sentarse y disfrutar como el resto de las personas en algo que parece algo tan básico como es sentarse a comer en un restaurante. Sí, y aparte que a veces a la gente por desconocimiento le parece que esto es muy difícil, uh -huh. pero es muy sencillo Es eh, conducta, uno como está acostumbrado en, en la profesión a preparar un medicamento sabe cómo realizarlo, pero es cuestión de un método, nada más. Exacto. Y lo importante es que Argentina está muy cuidada, uh -huh. eso nos pone muy contentos. Nos, eh, pasa cuando la gente va al exterior, porque ¿qué pasa? En Argentina cada kilo de alimentos lleva menos de 10 partes por millón. Y en Europa 20 partes. Me han contado gente que ha viajado, que por ahí ha ido a un lugar, le dicen sí que es apto, pero después tuvieron un problemita, algo les pasó. Ajá. Entonces, este, están, Argentina está muy cuidada, eso es lo bueno y lo... Lo lindo, ¿no? Bueno, que es bueno. Es menor la cantidad de gluten que pueden tener los alimentos. Exactamente. Bueno, pero ha sido un trabajo arduísimo de muchísimos profesionales, de gente que ha puesto horas y horas de su vida... Este, para llegar a esta situación que, que la verdad que festejamos acá con, con Walter, con el equipo eh, contanos un poquito sobre todo para la gente que eh, sabemos que hay mucha gente que se está enterando de su celiaquía por cuestiones este, de salud eh, y tal vez ya sean personas mayor, más, más grandes o sea no solamente chicos este, que lamentablemente hay cada vez más Eh, contanos rápidamente de la asociación Celia Canargen, eh, cómo se pueden comunicar, cómo la gente puede consultar. Bueno, nosotros ahora estamos mucho por redes uh -huh. porque hubo un cambio, la vimos fundamental después que pasó la pandemia uh -huh. nos costó mucho que la gente asistiera a los talleres, en la página de la asociación figuramos dos personas así y yo para, uh, ni bien son diagnosticados y nos quieren llamar nosotros enseguida las atendemos, sí. pero ha cambiado, por suerte, las, las nutricionistas. Ya los médicos derivan a las nutricionistas, que son quienes eh, les informan de la dieta. Nosotros, por supuesto, siempre estamos para asesorar en las redes, elíacostandil.com, eh, en Facebook o en Instagram. Y lo que quiero contarte es que ya eh, se considera no solo la enfermedad del intestino delgado, sino que puede aparecer sintomatología en cualquier parte de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Ajá, Hoy ya puede diagnosticar cualquier rama de la salud, un, un pediatra, un ginecólogo, cuando hay abortos espontáneos, claro. o sea, la anemia, no solo está ya la sintomatología a nivel del aparato digestivo. En la piel, como la dermatitis herpetifónica, se la ha clasificado de otra manera. O sea, Fantástico. en la parte neurológica, cuando aparecen convulsiones que pueden ser por el gluten o, o las depresiones, bueno, este, está apareciendo eh, clasificada de otra manera, uh -huh. por suerte Claro, porque eso fue claro. una, lucha, una lucha desde la medicina también enorme, ¿no? De, de, de poder diagnosticar sí. y tomarla como claro. enfermedad. Claro. Sí, sí, sí. Siempre buscarla. Uh -huh. Siempre que haya enfermedades autoinmunes, hay que descartarla, es lo que yo eh, desearía de, cuando aparecen asmatos, diabetes, artritis reumatoidea, IPE, hipertiroidismo, hipotiroidismo, que se la descarte, a ver si es el gluten el que nos está produciendo ese problema. Claro. Y lo otro que se sabe es que hay gente que es diagnosticada tardía o muy grande, porque no todo el intestino manifestó la atrofia bellocitaria Entonces, uh -huh. por los lugares donde no estaba la atrofia, la persona iba absorbiendo los nutrientes hasta uh -huh. que llega un momento que la sintomatología se desencadena de una manera que hay que detectarla. Claro. Esto es claro. Claro. Mónica, ¿se saben cuántos celíacos hay en la ciudad? No, no, se lo hicimos hace muchos años con el área de salud Eh, un censo pero no se censaron mucha gente que fue diagnosticada de, en forma privada los que fueron al hospital de Tandil ya sea adultos o niños uh -huh. y muchos que tuvieron voluntad, pudimos censar 200 uh -huh. y lo que se sabe es una prevalencia, todavía a nivel país yo re deseaba que cuando hacían los censos pusieran celiaquía pero todavía no tuve suerte uh -huh. este, así que Tiene una prevalencia, que cada 100 personas uno es celíaca, en los niños ya es mayor, cada 80 niños uno es celíaco. No tenemos un censo un exacto, y eso que nos ayudó muchísimo. Nigro, que es, en el tema es un idóneo, y bueno, pero no pudimos sacar nada más que 200, las tengo guardadas. Lo que dio es que muchas mujeres y que también anemia. Uh -huh. Eso fue lo bueno. que más el síntoma primero que apareció. Uh -huh. Será otro, objeti otro objetivo de batalla de este... este claro. sí, eso sería otro, otra cosa importante uh -huh. del tema que habría que hacer. Claro. Mónica, eh, ¿cuándo se empieza a aplicar la reglamentación? ¿Se sabe? De, de, que fue publicado en el Boletín oficial, o sea oficial, como entonces. todas las leyes. no uh -huh. Bueno, ahora vamos a tener una sorpresa, no la puedo comunicar todavía, el 5 de mayo vamos a hacer un evento muy importante, uno de concientización y otro que ya lo van a saber porque lo estamos trabajando con el municipio. Nos qué avisa, maravilla, qué maravilla. Avisa, ¿no? nos avisa sí, probablemente sí. eh. van a reír cuando se enteren, pero bueno. ¿Cómo no a <risa> va a invitar a muchos. Qué, bueno. qué bueno, bueno. No bueno. podría quedar afuera en este, claro. en este mes aparte, en este aparte, año tan importante. Eh. Este, Mónica, ah, queríamos ah. hablar un poco de, de este tema, nos parece sumamente importante, lo que ha pasado en el día de ayer. Felicitar eh, a usted, a Mónica y a todo el equipo ¿no? de la asociación. A todo el equipo, eh, todo como un grupo que de acuerdo a, a la habilidad que tiene cada una, la que está en redes, la nutricionista, la que acompaña en las charlas, uh -huh. cada una está en un área eh, para poder mejorar uh -huh. ¿no la calidad de vida. Nos alegramos muchísimo, sí. Mónica, le mandamos qué un grande. beso grande y que tenga buen día. Un abrazo enorme. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos siempre. Por muchas favor, gracias. y lo del 5 de mayo, sí, a ver sí. qué, qué es. ¿eh? Sí, ya con... sí, Gracias. Un beso, un abrazo, buen día. Un abrazo, Mónica. No. Mónica sí, bien, bien. Bufor, integrante de la Asociación Celíaca de Tandil, un tema que es importantísimo. Importante. Después de tantos años de, de lucha, este... Si finalmente han logrado finalmente se, se logra esto, ¿no? Esto, un evidente. paso fundamental.